el demógrafo, el compañero Guillermo Macío, que está por allí. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y ya te estaban nombrando acá en la entrevista anterior, eh, a partir del tema de los animales y la salud animal, eh, recordábamos la lo que fue aquella denuncia que hiciste sobre el desangrado de yeguas en una época, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. exportación de, de suero de yeguas. Exactamente, por el suelo, exactamente. Bueno, Mació, hoy estamos con temas también importantes. Eh, uno tiene que ver con la forestación en Colonia. Exactamente. Se acaba de decidir que, de declarar de aptitud forestal una superficie de 25.000 hectáreas en el norte del departamento de Colonia, limítrofe con el departamento de San José y el departamento de Soriana en la zona noreste que, cuyo centro es allá en la punta el pueblo de Cufré, un pueblo, un pueblo histórico, porque por ahí pasó todo, todo lo que iba, por ahí pasó Artiga, por ahí pasaron todos los movimientos de independencia que iban para el norte del país. Esa zona es una zona típicamente agrícola y se acaba de declarar 25.000 hectáreas de actitud forestal. Con un nuevo procedimiento, la Asociación de las Forestadoras, las empresas transnacionales, con los productores locales se llama la alianza y la, uno pasa por la zona yo anduve el otro día y tú ves en las porteras miembro de la alianza y uy, se pregunta qué es la alianza la alianza es lo que ha permitido al gobierno que en tierras que son mejores que son aptas para la agricultura se habilitan para forestarlas asociándose las transnacionales UPM y Montes del Plata, con los productores. Entonces, la empresa planta, cultiva y reparte la ganancia, pero no se compromete con el estado de la tierra. ¿Y los productores sí. están aceptando esa alianza? La, la, la, los productores simplemente ponen el campo a disposición de las forestadoras y perciben, un porcentaje de la ganancia de ese negocio. ¿Y las forestadoras no, no compran tierra? No compran tierra. Los forestadores no compran tierras porque son tierras que no son precisamente de aptitud forestal, sino que son un poco mejores, son de aptitud agrícola ganadera. Y entonces ellos no pueden forestar. La cara la ponen los productores y está tras la forestadora. ¿Me explico? Sí, claro. Claro. El, que, el que da la cara de la plantación es el propietario del campo y no, por eso la alianza qué inversión la de la de las forestadoras ¿no? sí, qué liviana sí, claro es, es, es, es, es, además este, muy provocadora porque el productor trabaja menos se sienta tranquilo y le importa poco el estado de su campo el estado no hace nada más que, mira, 25.000 hectáreas habilitadas para ese propósito, que era la nueva modalidad que se esperaba finalmente que iba a llegar porque los campos de aptitud forestal ya están forestados. Claro. Son 25.000 hectáreas. Sí. ¿Qué significa eso, aparte del valor simbólico de lo que vos decías? Sí todo lo que pasó en nuestra historia en esa zona. Pero, ¿qué significa para el Departamento de Colonia, para el campo uruguayo, esta sesión se puede decir? Y, y bueno, se, se desplaza el cultivo y se desplaza la ganadería. Son es? zonas, son ah. de, se, no, aunque no sean zonas de cultivo intensivo, son zonas de cultivo medio y son zonas de cría de ganado a campo. Eso ahora se desplaza y el hombre el productor como no tiene control, simplemente espera la cosecha y tendrá ahí algunas vaquitas al costado del monte. Pero es un cambio del destino principal de la tierra. En un país, en un departamento que tiene mucho valor de la tierra por todas las condiciones de cercanía que hay. Es decir, es decir no al capitalismo global no lo para nadie. Busca todas las soluciones posibles. Entonces tú pasas por las porteras y dice alianza. Alianza entre las forestadoras y el productor. Brutal. Bueno, ahí es, ahí es el camino por el que vamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, lo que muestra hay... también la la iniciativa que tienen las las forestadoras, ¿no? Eh, que las forestadoras son voraces. Se conocen en el lugar, pero a nivel nacional no conocemos, pero en el lugar sí trabajan sobre la población, en este caso los productores. Sí, sí, claro. Pero el productor en realidad lo que hace es poner el campo. Claro. O una fracción de campo, pues no necesariamente todo el campo, alguna fracción. Después, en lo que queda, cría sus vaquitas. Pero te digo que muestra la voracidad de la inversión forestadora sí. que hay en este país. Y la negligencia, indiferencia, mirar para el costado, de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Exacto, exacto. Porque no hace nada y ya se vería venir porque da la casualidad que uno de los jerarcas actuales del Ministerio de Ganadería y Agricultura era presidente de la Cámara de Industria Forestal. Uh -huh. Es decir, hay un grado de convivencia muy muy estrecho. Sí, sí. Esa, eh, esa es la realidad. Exacto, esa es la realidad. Macío, tenemos otros temas. Sí, el tema uh -huh. principal sí. es el tema que hace que el hombre se ríe a lo que está pasando con la cuarentena. Uh -huh. Que no se sabe cuándo termina. Sí, tiene, no tiene todo? fin la cuarentena, ¿no? Sí. Y es que estamos en un estado de cuarentena sin fecha. Sí, Argentina cumplió que cumple 6 meses Argentina de cuarentena y está muy sí. mal, está muy mal. Exacto. Con cuarentena es un, sin, es un cheque sin fecha que tenemos que pagar porque el hombre se había aliviado de la atmósfera. Sí. No, la, la, la la gestión económica, comercial, industrial de, del hombre capitalista se había olvidado de la atmósfera y un día la atmósfera le pasó la cuenta y apareció esta pandemia que no se sabe ni siquiera cómo combatirla y cuánto durará ¿no? Sí. y ahora nosotros estamos en cuarentena porque hay un peligro inminente de una contaminación a la especie que la puede afectar seriamente Sí. Que además... Es el significado real de la cuarentena. Sí, la especie sí. humana es amenazada por una contaminación aeróbica cuyo origen se reconoce, que tiene consecuencias mortales y la especie humana en el planeta Tierra, toda, está amenazada por una patología que no se sabe. En Aparecen las cifras de muerte que se están dando en todo el país y cada vez se produce. Yo escucho los informativos y veo radios del exterior y se mueren, no sé, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, llaman más de, creo que un millón y medio de muertos por esta pandemia. Entonces, ¿qué pasó? La lo que pasa es que la atmósfera, el aire que respiramos está contaminado. ¿Hasta cuándo va a estar contaminado? Los aviones siguen volando, las aerolíneas también, todo todo sigue igual. Entonces, tenemos un, un conflicto planetario. La humanidad, que tiene una concepción de consumo-producción de tipo capitalista, global, no y la atmósfera que se, se, se ha saturado de la capacidad de absorción de gas tóxico que emanan del proceso productivo de la especie humana. Sí. Eh, tenemos ese conflicto, y ese conflicto solo puede cambiar si cambia la conducta consumista de la humanidad. Ahí está el desafío. ¿Por dónde se empieza? Entonces no hay respuesta todavía, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Uh. Entonces tenemos una, un, un, un gran la humanidad tiene hoy un conflicto que no lo quiere tomar por donde corresponde que es el cambio del patrón de consumo de la humanidad de todo de agua de combustible, de, de transporte de vehículos, de combustión, de todo lo que es y, y ese sistema sigue firme tan tan fuerte, como cuando comenzó, no cambia nada, porque no he visto ninguna actitud de ningún gobierno de decir tenemos que cambiar los patrones de consumo, ni ninguna organización internacional, ni Naciones Unidas, ni la FAO, que diga no puede haber más automóviles individuales, tiene que haber vehículos eléctricos colectivos y que desaparezca la industria automotriz como hoy está concebida. Me explico, hay una contradicción que no hace sostenible la situación porque nadie afloja Claro, no está diciendo que no haya que tener más autos decís que hay que tener más colectivo más transporte colectivo y menos transporte individual Un sistema diferente de movilización de los motores con energía solar que hay ya desarrollados este... Ah, el, el, la concepción del desplazamiento humano en las ciudades y en la tierra Tiene que cambiar con un sistema que no sea de combustión Que emane gases tóxicos claro. Eléctrico, con vapor, lo que sea Pero el sistema de transporte no funciona más salvo los ferrocarriles eléctricos. Es decir, hay toda una estructura del sistema de desplazamiento de la especie humana sobre la superficie de la Tierra que quebró. No va más. Y que además no es muy antigua porque el automóvil apareció en la primera década del siglo XX recién. Es decir, que tuvo una vida cortísima, apenas un siglo. Y estamos y tenemos millones y millones de autos. Después, el otro elemento que es altamente contaminante, son los neumáticos. En los desiertos de Estados Unidos hay millones de toneladas de neumáticos usados, gastados, que no se sabe dónde ponerlo que no se pueden reciclar, que el otro día estaba viendo fotografías aéreas que parecen cerros, cerros de neumáticos usados durante todo este tiempo, porque después de usado no tiene forma de reciclarse basura pura que hasta ahora la banda depositando en los desiertos. Entonces, esa forma de transporte y de consumo es insostenible. La tenemos el la especie humana tiene que suspenderla, eliminarla y buscar otra forma. Esos son los desafíos que tiene la humanidad para la sobrevivencia, a menos que sigamos en cuarentena. Claro, te explico. Macio, el an antiguamente, a esta altura se puede decir antiguamente, la imagen de la contaminación en una chimenea de una fábrica, ¿no? Hoy claro, casi no hay fábricas. Claro. Exactamente. Hoy son los autos. Ahora, ahora la contaminación son los residuos de la industria automotriz y el plástico. La cantidad de la pesca en el Golfo de México está amenazada por la cantidad de peces que mueren asfixiados por las bolsas de plástico. Uh -huh. Simplemente. Entonces, hay que cambiar radical y rápidamente los patrones de consumo de determinados artículos de, que, que inventó el hombre para su confort, pero que la naturaleza no puede digerir los residuos que quedan. Ese es el punto. Son irreciclables. Entonces, se han usado los desiertos para los neumáticos, el mar para los plásticos, pero se sigue produciendo como si nada de eso sucediera. Un cambio radical en la concepción del transporte urbano, un cambio radical en la concepción del envase de alimentos, de productos en todos lados. Y eso, por ahora, no aparece a la vista. Entonces, estamos en una encrucijada que además, para que se tome en cuenta la gravedad de la situación, el plástico y los neumáticos no tienen más de 80 años de vida. En 80 años de vida estamos liquidando la sobrevivencia del planeta sí. tal como está. Sí. Entonces, la situación es muy grave, tanto por lo que está establecido acá, con ahora la situación que se rompió el equilibrio, ¿No? Porque la crisis que tenemos es la ruptura de un equilibrio sostenible. Sí. Pero porque no hay propuesta de opciones alternativas, de cambiar el sistema. Sí. Tiene que des desaparecer el automóvil a combustión, tiene que desaparecer la industria de los neumáticos, tiene que ser la industria del desperdicio de productos que no son reasimilables por la naturaleza y ahí está el punto el punto es mucho más profundo de lo que aparenta porque es una modificación en los estilos de consumo de determinados artículos que la tierra le ha dicho a la humanidad no la podemos digerir, esto uh -huh. no es digerible y en consecuencia se rompe. Ahora es un gran tema porque Cuando llega el día del medio ambiente y en alguna otra ocasión que les es útil todos salen a decir a explicar todas estas cosas de que hay que cuidar que es el único mundo que tenemos y, y las generaciones futuras y todas las todo todo se dice pero al mismo tiempo terminan de hablar eso y viene un aviso y, y bueno si pudiera cada uno tener su auto particular lo incentivan a que lo tenga eh, el tema del desperdicio es está a los ojos de todos o sea, no es claro. que no sepan los que tienen el poder de cambiar eso, lo saben claro, pero lo que pasa es que todavía no se ha planteado en la humanidad, no no hay conciencia colectiva y menos de la parte productiva de que el sistema como está concebido el sistema productivo y de consumo de bienes de consumo duradero como los que doy cita Hay muchos otros, pero estos son los más notables, los más espectaculares. Hasta que no haya un planteamiento de la humanidad, de los científicos, de los fabricantes, de los industriales, de producir otra cosa, no va a cambiar. El único que lo ha hecho es Tesla, que es una empresa de origen europeo que está planteando la producción de automóviles movidos con otra energía claro Pero están en una fase netamente experimental. Pero todo lo demás sigue igual. Sí. Ahora, Nos Maceo, un... en el caso, digo porque esto es aplicable a todos los temas de medio ambiente, lo que vos decís, claro. eh, si no hay una conciencia. Ahora, pasan cosas como esto que vos decías primero de, del tema de las tierras, ¿no? Y la alianza de las forestadoras con los productores. Y los productores terminan agarrando viaje con la propuesta de plantar y plantar y ellos no tener que hacer nada porque hay una política que tiene que ver con las tierras del Uruguay, por ejemplo que hace sí. que si no se meten en algún negocio de eso, se funden entonces hay que claro. aplicar medidas importantes, ¿no? para cambiar esto. además este hay otro hecho que es la yo no sé si corrupción o inoperancia del poder político el poder político en general que respecto al pensamiento sobre el medio ambiente y las situaciones debe tener un atraso no solo en medio Uruguay, sino en toda América de por lo menos 50 años el poder político cuando escucha el discurso de los gobernantes de aquí y de otras partes está en una dimensión atrasada a 40 o 50 años, porque al tema naturaleza, medio ambiente, y recursos naturales, no se le da la importancia y el significado que tiene para la proyección política de la gestión de los estados. Está, está claro. por encima de los estados está el poder empresario. Sí. El poder civil que nació con la revolución francesa, y que, con, que fue la base de la Constitución de las repúblicas, ha sido superado por el poder político-económico y de influencia de los grandes empresarios. Es súbdito, no es un poder. Las democracias son democracias electorales, porque la, el poder se maneja por otra vertiente que no es la elección. Entonces uno cree... Que el ciudadano, el ciudadano que nació de la Revolución Francesa, curiosamente, que era el que tenía el poder, cree todavía que con su voto él ejerce el poder. El poder está ubicado en otra parte. Él formaliza el poder, lo consagra, le da bendición, como cuando el cura le bendice una persona. Pero el poder sigue en otra parte, está en otra parte, que es el poder de los grandes empresarios y el gran poder económico que decide en otro escenario en que el ciudadano no participa. Mira lo que este... dice acá Gerardo eh, dice Gerardo y Alicia dicen un gran y fraterno saludo a Guillermo y a todos los compañeros, pero el capitalismo clásico ya ya cayó. Queda este poder bancario imperial que tiene las sí. imprentas desgastadas de dólares y euros. Y con ellos siguen comprando militares, gobernantes, políticos y sindicalistas. Ya no importan la constitución, ni la ley, ni las normas. Si lo necesitan, lo toman. Y están tan de la destrucción del planeta que generan estos planes suicidas. Claro. Bueno, concuerdo con ellos. Está bien, concuerdo. Ahora, hay otra salida. Ahí está la otra salida, que está ahí estuvo apareció una vez y después se retiró que es reducir la población la otra salida es demográfica ya China lo probó con la ley del hijo único aprobada en 1974 y que pasó, pasó que se produjo un desequilibrio demográfico en China porque los chinos al tener posibilidad solo de tener un hijo, presenía, preferían el hijo varán. Sí. Y después de 25 años de aplicar la ley del hijo único, resultó que en China faltaban 40 millones de mujeres. Es y se quedaron sin mujeres. Ahora, entonces los chinos empezaron a buscar qué de qué país podían importar mujeres compatibles y no las encontraban porque algunas tenían este defecto, este el otro y otro. Y hoy en China el problema es conseguir una mujer, sí. que fue la propuesta que se hizo en 1974 y que sigue rondando todavía el control demográfico, cortar, reducir el crecimiento de la población de cualquier manera. Sí. Que es la otra opción, dejar todo como está, pero que el planeta no pase de determinada cantidad de habitantes. Bien. Bueno, acá escribe Mario, cual... dice que concuerda con Mació. Solamente dice, concuerdo con Mació, saludos. Eh, tenemos que ir redondeando, Guillermo. Bueno, ¿qué digo? Eh, la especie humana, los que piensan en dentro de la especie humana, los que tienen poder y pensamiento avanzado son los que tienen que tomar la bandera. La revolución se hace, la revolución que se necesita en la humanidad es una revolución que trasciende ciertos principios, no solo políticos, sino éticos, de relación con la naturaleza. Mientras la especie humana no establezca una relación armónica con la naturaleza, estas crisis, estas pandemias, seguirán e irán en aumento, porque la naturaleza, ...ha desatado... ...sus mecanismos represivos... ...aquello que yo dije al principio... ...los mecanismos autorreguladores... ...del crecimiento... ...si uno no se comporta... ...una especie no se comporta... ...como debe en relación armónica... ...la naturaleza le pasa la cuenta... ...y le está pasando la cuenta... ...ahora a la especie humana... ...bien... Bueno, ...¿te parece? Y... ...si sí, totalmente, totalmente... ...y además sí, va en línea yo... con todo lo que venís planteando... ...va en línea... La fe, el fin de la era del consumismo ¿cómo sigue? yo no lo sé no tengo ninguna capacidad intelectual superior como para decir cómo sigue pero el fin del consumismo consumir hace feliz se acaba por la por la, y la inteligencia humana o por la fuerza de la naturaleza como nos lo está mostrando ahora pórtense bien porque si no yo lo castigo a la cuarentena bien. tan simple muy bien si no lo tenemos estamos perdidos muy bien macio muchas gracias como siempre pero bueno, un abrazo gracias a la hasta audiencia. la próxima